Saludos a la audiencia de Farco. La justicia ratificó el pedido del gobierno chaqueño y cambió la carátula del matrimonio Sena en el caso Cecilia Stresowski. La decisión fue tomada por Héctor Sandoval, juez de garantías número 2 de Resistencia, luego de que el gobierno del Chaco y la madre de la víctima soliciten un cambio de calificación para los padres de César Sena. De esta manera, Merenciano Sena y Marcela Acuña pasaron de estar imputados con la calificación de partícipes primarios a coautores del femicidio de la joven. El juez Héctor Sandoval se refirió al respecto y dijo lo siguiente. Lo que se decidió fue hacer lugar al planteo de las querellas particulares en cuanto solicitaron el cambio de calificación legal, pidiendo que se incorpore el delito de homicidio grabado por el concurso premeditado de dos o más personas y también que lo requiera a tanto a Merenciano Sena como a Marcela Cuña como coautores del hecho y no como partícipes necesarios como estaban en, en la calificación del equipo fiscal especial. En la misma resolución también se rechazan las posturas de los defensores de Marcela Cuña y de César. De César Cena que habían solicitado el sobreseimiento de los imputados. Eh, los defensores obviamente con relación a su tarea es la de interponer todos los recursos que se puedan para ver si pueden mejorar la situación procesal de sus defendidos, o sea eh, natural. Por su parte, Jorge Gómez, Ministro de Gobierno, Justicia Trabajo y Derechos Humanos del Chaco destacó la decisión de la justicia En el marco de la ley, el gobierno provincial es querellante en esta causa porque por ahí algunos sectores te hablan de la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial nada más alejado de eso estamos precisamente actuando conforme la ley lo establece y conforme la ley lo establece nosotros somos los querellantes en esta causa y en ese marco de, a través de la subsecretaría de género y diversidad este ministerio recibió la instrucción del gobernador para este, recurrir la decisión que habían tomado los fiscales en el sentido de la calificación legal que le habían atribuido a Emerenciano seno y a Marcela Cuña de partícipes primarios y nosotros como querella sostenemos que la calificación adecuada era la de coautores del hecho. Ahora, con esta resolución, lo que queda es que la causa sea elevada al Superior Tribunal de Justicia y ya, digamos, encaminarnos hacia el juicio por jurado. Se prevé que el juicio por el femicidio de Cecilia Strisowski se desarrolle antes de fin de año. Solo resta definir quién será el juez y el jurado popular que estará al frente del veredicto. Informó para Farco, Sonia Ábrego. Radio Nuestra Voz, 88.7. Construyendo Comunicación. Resistencia. Chaco.